¿Qué tal Mauro? Eh, hola Pali, hola, la verdad Más que los ojos de radio que en la calle te han descrito la mañana que estamos viviendo en los tantarroteños, la verdad que una mañana muy linda, muy linda que pinta para ser muy agradable y eso seguramente también traerá que, que, que la gente pueda salir a trabajar y los que están buscando trabajo de otra manera. Eh, contanos algunos detalles, hoy escuchábamos al gobernador, pero contanos algunos detalles de lo que va a ser este programa. Mira, este programa fue lanzado en diciembre del 2020, cuando estábamos saliendo de la crisis, el gobernador tuvo eh, la visión y nos pidió que generáramos un programa, que vuelvo, que ayer lo dije y lo digo cuando me plantea las, los requisitos que él veía, Yo tenía algunas dudas porque lo que plantea este programa es que la relación laboral eh, se inicie en forma formal, por decirlo de alguna manera. O sea, cuando está dado de alta el trabajador por el número 31, comienza esta transferencia de dinero al privado para afrontar eh, una parte del salario. Completado el primer año, eh, hicimos el primer corte y el primer balance y nos da que en el sistema formal de trabajo de los, de los participantes de este programa, eh, el 86% queda dentro del mercado laboral, con lo cual estamos hablando de una, efic de una eficacia muy importante de esta herramienta, pero en la primer digamos, ronda de consulta, auditoría que nos pide el gobernador, que hablamos con los gremios, hablamos con los empresarios, surgía... Eh, recurrentemente esto de que el programa no eran 12 meses, sino que eran 9 meses porque los primeros 3 meses el trabajador se tenía que aclimatar tenía que eh, aprender el oficio capacitarse y a partir de ahí el gobernador tomó la decisión de ampliarlo a 15 meses pero para afrontar estos tres primeros meses de capacitación y formación profes profesional de los trabajadores, que vuelvo a repetir, entran al sistema formal de trabajo, el monto se duplica y pasa a mil pesos. Eh, este monto, porque así me preguntaban, ¿va el trabajador o va la empresa y la empresa lo reparte al trabajador? No, no. Siempre los programas de empleo que hemos eh, ideado de la, la ex subsecretaría y la secretaría o mejor dicho, de la Subsecretaría de Empleo, tienen como característica que la relación laboral es entre empleador y empleado. El Estado lo único que hace es poner un monto no reintegrable que va a la cuenta de la empresa para que la empresa afronte el pago del salario. Hoy te estaría diciendo que con 25 mil pesos, si tomás el convenio colectivo testigo, que es el de comercio, los costos laborales, o sea, los aportes y todo eso, son el 100% cubiertos por este programa. Eso para el, para el empresario es un beneficio total, porque deja de pagar eso. Sí, pero a, a, además hay que marcarlo en la situación. Este programa sale a la luz una vez terminada la época de la pandemia, donde la generación de empleo tenía algunas vicisitudes, algunos temores, porque todavía no sabíamos la alta eficacia de la vacunación, no sabíamos si no íbamos a tener que avanzar y, y, y frenar. Bueno, por suerte la actividad económica está pleno Ayer el gobernador lo decía, estamos arriba del 47% de crecimiento en la tasa de la actividad, un número histórico para la provincia de La Pampa. Y esto vuelvo a repetir, para los que me preguntan, ¿el programa fortalecimiento de trabajo genera trabajo? No. Lo que genera trabajo son las distintas herramientas que se ponen a disposición del empresario, el Fogapán, el Banco de La Pampa, para que el empresario pueda tener dónde afirmarse para hacer las inversiones, para hacer el crecimiento, para tomar la decisión de tomar un empleado y a partir de ahí aparece con fuerza este programa que subsidia Durante 12 meses, una parte del salario. Eh, te pregunto porque qué has estado eh, participando en reuniones nacionales, sos el presidente del Consejo del Trabajo a nivel nacional, eh, o la Pampa también es representante. Eh, ¿Esto pasa en otras provincias, digo, la ayuda del gobierno provincial directamente a, a los empresarios para que puedan eh, sostener esto? Programas de acompañamiento a la inclusión laboral en, toda la, en todo el país. Bien distintas características. Vuelvo a repetir, lo que tiene el fortalecimiento del trabajo es la potencia de estar generando trabajo formal. Eh, el primer empleo tenía el sistema de beca donde el joven estaba 12 meses y ahí se tomaba la decisión si se lo incluía. Aquí, para tener los beneficios del programa, del fortalecimiento del trabajo pampeano, tienen que darle de alta por el 931, con lo cual la relación laboral nace en el sistema formal y eso es novedoso, pero también demuestra que hay un nivel de actividad y de decisión del empresariado local, los industriales, los empresarios, los comerciantes, quienes tienen eh, servicios en la provincia de La Pampa, de, de generar riqueza, de aumentar la explotación y de poder, vo, vuelvo a repetir, niveles de empleabilidad que son más que aceptables. Anoche compartí un programa de televisión con eh, Roberto Robledo, secretario de la Bocra, y también con el intendente de Quemú, Quemú Fernández. Y él decía que en Quemú, hoy están trayendo operarios de General Pico porque no se encuentra en la localidad mano de obra para las 30 industrias y a su vez para la obra pública, porque también recordemos que después de haber estado eh, sancionado durante cuatro años con el gobierno de Macri, la provincia de La Pampa hoy tiene una vigorosa obra pública y la obra pública genera mano de obra directa e indirecta. Alrededor de la industria madre como se le denomina a la construcción o a la obra pública, son muchos los eh, distintos nichos que empiezan a funcionar. La despensa, eh, la indumentaria, el negocio del barrio, eh, el carpintero. Bueno, la verdad es que estamos en un momento muy óptimo y se confirma aquello que una vez yo hablaba con vos, de que yo era optimista en plena pandemia, que vos me dijiste, no te pasás de optimista. Y yo te decía, no, hay indicadores que no se está destruyendo masivamente el empleo. Estamos teniendo problemas coyunturales porque la crisis nos había llevado a eso, pero yo veía en el empresariado provincial de las pymes provinciales, de los comercios provinciales, una decisión de tratar de no cortar por el empleado, tratar de achicarse en otras cuestiones, ¿sí? otros gastos, eh, minimizar los costos fijos, pero no atacar directamente al empleado, inclusive usaban herramientas como el 243, que era aquello de los procedimientos preventivos de crisis, pero no, y bueno, eso nos permitió tener una, una base, una plataforma de lanzamiento a estos números que estamos teniendo hoy. Que cuando hablamos de la medición del INDEC también hay que ser muy cauteloso porque es una herramienta que mide el conglomerado Santa rosa Toay que puede tener una semejanza, puede ser espejo de grandes urbes como Pico, Casté, Hacha, pero no es la realidad de la provincia. Porque si vos vas a Quemú, vos vas a hablar con el intendente de Catriló, que tiene un boom en la obra privada, con muchos loteos, con mucha construcción de obra privada, también te dice que hoy no se consigue un albalín para peón en una construcción de una vivienda particular. Te saco un poquito de ese optimismo y te pregunto ¿por qué cuesta conseguir trabajo en el sector del agro? es el porcentaje más bajo que tiene este estudio y el agro, a ver digamos, cuando hablamos del de fortalecimiento del trabajo estamos hablando de aquellos negocios de servicios ligados al agro porque concretamente el convenio colectivo de la UATRE no entra por la temporalidad, por los distintos requisitos que tiene, no entra en este programa Pero el, el campo en sí, y lo quiero decir con mucho respeto para que nadie se sienta de que es una pelea porque si hay alguien que valoriza la fuerza que tiene la agricultura, la ganadería en la provincia de La Pampa también como expansora de la economía y del consumo, eh, soy yo, no quiero enfrentarme en un posicionamiento que me parece que no tiene sentido agro-antiagro. Pero es verdad que no hay hoy, eh, o no hubo en la provincia de La Pampa, una explotación agrícola ganadera este, eh, extensiva, como puede ser el arándano, como puede ser el algodón, como puede ser el azúcar, la fruta en Río Negro. Nosotros no tenemos ese tipo de sistema agrícola ganadero en la provincia de La Pampa. Y con todas las nuevas tecnologías, vos sabés que el campo ha tenido o tiene una evolución tecnológica y científica que ha ido sustituyendo, donde antes se necesitaban 10 personas, hoy una máquina que te mide el tiempo, el calor del suelo, la temperatura, eh, la cantidad de, de, de, de agua sin ser un especialista, digamos la, la, la humedad que tiene la Tierra, eso ha ido sustituyendo. Pero de todas maneras, vuelvo a repetirte, eh, el agro tiene como efecto multiplicador Es lo que hace alrededor. Cuando hay una buena cosecha, nadie puede eh, hacerse el distraído de lo que generan las localidades de nuestra provincia. Nadie puede hacerse el distraído de lo que generan las cooperativas agrícolas en la provincia de La Pampa. Por eso te digo, si vos te llevas por este programa hay que diferenciarlo claramente. Ahora, en La Pampa directamente la explotación agrícola ganadera no es mano de obra intensiva. Te cambio de tema, Marcelo. ¿Cómo sí, eh, porque te, te aprovechamos. Eh, una consideración respecto a lo que está pasando con estas denuncias a las organizaciones sociales, este, a algunos referentes de organizaciones sociales, como parte del gobierno, pero también el movimiento Evita es parte del Frente de Todos, y no sé si salpica o no al gobierno provincial, pero hasta ahora ningún funcionario ha, se ha expresado públicamente, te lo preguntamos a vos. Lo primero que te voy a decir es que no hay que estigmatizar. Eh, los movimientos sociales que hoy pareciera que estuvieran en boga eh, fueron una herramienta muy importante allá por el 2001-2002 para la contención social. Después hay que mirar las causas reales porque tomaron alguna dimensión algunas organizaciones sociales, pero yo esto no me hace olvidar de la importancia y la valoración que tiene la economía popular y la economía social en la Organización Actual Económica Productiva de la República Argentina. Esta estigmatización puede hacer que distintas aristas que tiene la economía popular sea metida en la misma bolsa y todo sea lo mismo. Y yo creo que hay que ser absolutamente serios y entre los dirigentes no entrar en discusiones banales, sino en encontrar la vuelta como hacemos para convivir Todas las estructuras económicas productivas que hay en la provincia de La Pampa. Lo digo porque siempre lo he dicho, no es posible que el gobierno provincial o los gobiernos provinciales no tengamos conocimiento de los padrones de quienes están siendo alcanzados por este tipo de beneficios, porque es muy difícil instaurar políticas públicas. Porque, por ejemplo, en un padrón puede haber una mujer de 59 años con un pesaje eh, que no le permite tener una inserción en una fábrica. Pero sí hoy, y en la función de lo que estamos mirando, puede generar un puesto de trabajo en el cuidado anciano, el cuidado. Entonces, para diagramar políticas públicas tenemos que tener conocimiento de dónde van esas políticas. Entonces, yo no voy a entrar en el barro de las denuncias. Me parece que en la provincia de La Pampa generan las instituciones, están funcionando plenamente, cada uno lo verá. Ahora, usar momentos coyunturales para bastardear la economía social y popular me parece muy peligroso. En el gobierno de la provincia de La Pampa tenemos una idea que aquellos que están en asignaciones sociales a través de estas organizaciones que hacen a la estructura y al funcionamiento de la economía popular y social, tenemos que articular acciones para ver cómo desandamos un camino que sobre todo tiene que ver con esto. ¿Cómo hacemos? Para quienes están alcanzados por la protección de la seguridad social a través de estas figuras, no lo toman como algo que si pierdo el plan, pierdo el futuro. ¿Cómo sacamos de la psíquica? Porque, vuelvo a repetir, es muy fácil para algunos sectores hablar de planeros, hablar de que están cómodos, Nadie está cómodo en esta situación. Quizás la estructura social, económica, el péndulo que genera la economía en la República Argentina hace que muchos compatriotas, muchos comprovincianos, tomen a los planes como la única mecanismo de salvación. Y yo tengo en mi estructura de pensamiento que la salvación y la dignidad del hombre pasa por el trabajo. Pero que tengan el cobro de una asignación no quiere decir que no trabajen. ¿Estamos? Ahora, todo lo que estamos viendo hoy es, para mí, mediático y tiene que correr por los canil, can, eh, carriles que tienen que correr. Respeto a aquellos beneficiarios que han tomado la decisión de visualizar alguna situación que ellos creen, que ellos creen que pueden ser perjudicial, pero eso no me hace olvidar a mí ni desandar la importancia de la herramienta que es la economía social y popular. Eh, Pali, ¿se quedó algo? Claro. Sí, Clarito. Sí, eh, sí, ¿Quedó eh, algo para preguntarle a Marcelo? Usted está escuchando. Sí, por lo que dice, eh, no tienen acceso a quienes eh, reciben planes del Gobierno Nacional, la provincia de La Pampa. Y... No, no. no. no. no. Eh, a ver, vuelvo a repetirte. Hoy la República Argentina está en una fuerte paradoja. Está La demanda de mano de obra hay en sectores que está en pleno auge. No tenemos mano de obra, oferta, para poder satisfacer esta necesidad y tenemos muchos argentinos en la seguridad social. Entonces, vuelvo a repetir, cuando una empresa me pide a mí 10 eh, trabajadores para la obra pública, yo no tengo acceso al conocimiento de las aptitudes y o habilidades que puedan tener aquellas personas que están alcanzadas por la Seguridad Social. Me parece que eso lo tenemos que solucionar sin mezquindades. Mm. Sin mezquindades. A la hora de discutir posicionamientos de poder o fortalecimiento, como decía Falcón, las minorías también tienen legítima eh, posición o legítimo eh, derecho a, a, a, a pensar en situación de poder. Pero me parece que no tiene que ser a través de los argentinos, los pampeanos, que están en una situación, que están, han perdido la seguridad en el trabajo y toda su seguridad pasa por la seguridad social. Claro. Bien, bien, Marcelo, gracias. Creo que eso es fundamental no equivocarse. Y me parece que los actores políticos no tenemos que bajar la discusión al barro. Tiene que ser superadora donde estén todos los sectores, donde... Eh, digamos, el sector político, el sector institucional estatal, provincial, nacional y, y municipal, las organizaciones sociales, los sindicatos, todos tenemos que discutir en una mesa cómo le encontramos salida a una situación, que vuelvo a repetir, hoy pareciera que fuera el fuente de los, mal, de los males, pero en el 2002 fueron las organizaciones sociales las que tuvieron la responsabilidad de acompañar momentos difíciles de miles, miles y miles de argentinos. Y nunca olvidemos este dato a la hora de charlar, y de conversar, y de dialogar, y de plantear este tema. Hoy hay actores de la oposición que se rasgan las vestiduras, pero tendrían que preguntarle a Steynay cómo hizo en cuatro años para duplicar los planes sociales, generando algunas organizaciones para poder instaurar en la Argentina un problema entre pobres. Entonces, me parece que es mucho más profunda la discusión. No es una discusión de tapa de diario, es una discusión de mucho trabajo y que a la Argentina le va a llevar mucho tiempo, pero mucho tiempo desandar un camino que lo ideal hubiera sido no haberlo transitado. Pero venimos de, de donde venimos y tenemos que saber dónde estamos. Hoy hay una decisión de los gobernadores de la República Argentina de empezar a tomar responsabilidades ciertas y concretas en la generación del empleo porque hay en la República Argentina crecimiento del empleo. Y eso es lo que nos tiene que aular una mesa. Después llegarán los tiempos políticos, electorales y veremos cómo nos posicionamos cada uno. Pero no haciendo de la conversación politiquería. La politiquería, lo decía Perón, es lo más rastrero, en lo más bajo que puede mostrar la política, y cuando estamos hablando de seres humanos, que lo que están viendo es su historial laboral, tenemos que ser lo más eh, superior es posible, tener que tener el vuelo muy alto la dignidad y la solidaridad para muchos argentinos que no la pasan bien. Si hoy hay obreros que tienen trabajo en el sistema formal y no alcanzan a fin de mes, díganme ustedes cómo se puede hablar de que alguien que está en la economía social, que tiene una asignación social, eh, no tiene eh, la posibilidad de hacerse escuchar. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Un abrazo a todos ustedes. Bien.